la dejas ¿Se acuerdan de esa canción? A ver, un poquito más fuerte. Dus vertel me ¿Cómo está toda la raza de San Luis Potosí? Todos nuestros paisanos de Zacatecas De Durango De Querétaro De Guanajuato ¡Órale! A ver un aplauso porque están cantando muy bonito esta noche muchachos Que llegue el aplauso para todos nuestros hermanos mexicanos Si ¿Sí tienen ganas de cantar vamos a dedicarles esto que se llama ella, ella ya me olvidó